Sí, eso es. Perfectamente. Bueno, en la locución está Liliana una que Quique a ¿Y quién más está por ahí? Yo soy Lara. Perfect... Hola, Eduna Nashman. Hola, Lara. ¿Eh, ¿Todo bien? ¿Y qué... Hola, abuelo. Hola, ¿y vos quién sos? Yo sí, Perfectamente. Este, bueno, yo te quiero, ¿eh? Yo... Está igualmente. Muy bien. Bueno, este...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 Genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón carcelero de tantos sueños innovables, naciste mal parido que te vomite Dios. Cara amante de la dictadura, fuiste amigo de los curas y la alta turquia empresarial, asesino de estudiantes y de obreros, vos fuiste el terricero de la sociedad rural Videla, Videla Vos siempre fuiste un cobarde rata monda miserable la callo de los Pudea Videla, culpable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 Rafael Videna, sanguijuela despreciate, moriste como un cobarde y como un gran cajón, te escondías de las madres de la plaza, a la que hoy el pueblo abraza, y a vos siempre te pudío, sentinera de la patria contratista, perseguiste a los artistas, a obreros, al peor, y asiento de pibes te afanaste, Maldita marioneta De la banca internacional Videla Videla Voi sempre foste un gusano Ni derecho ni humano Genocida e dictador videla será Dolga nunca tendrás y en tu tumba 30 mil sobrevuelan para vos y lo pasará no habrá ni reencarnación la que tu se convierta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 la torre e la torre una ventana en la ventana hay una niña che a los marineros llama Dă-me tu mano paloma va pa subir yo a tu nido Maldita tu que duermi sola Que vengo yo a dormir contigo Maldita tu que dorme sola uh, uh, uh, uh, uh, uh, Vengo yo a dormir contigo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 Y en nuestros nombres y muchas sombras por dal Cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en Sabia y se haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada a Sabache hacia el final.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 sobre el tendal, deje tu nombre y el mío, hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, o de barro calienta el sol en los lugares perdidos, el campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer los sueños del sur moja la nueva cosecha que vendrá hoy se respira viento sur sé que nace del frío de barro calienta el sol de los lugares perdidos Estás escuchando Desde la Otra Oreja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 Lautaro, desde Buenos Aires Silvia Echegaray, desde acá Carla, desde el, un balcón de Mar del Plata uh -huh. Este... Qué bueno, está Carla. hermoso el tiempo aquí Silvia Catino también, Jacqueline eh, <risa> Dice que hay un músico que se llama Josep Caro uh -huh. un, un místico muy importante del judaísmo, ¿no? Uh -huh. A propósito del, del tema sefardí que, sefardí. que pusiste uh -huh. Pero... Josep Caro no es caro lo, lo hice en vivo, decirle. el sí, tema sí. se perdí, lo hice en vivo. Exactamente, bueno, ahí está Andy del de oeste, desde Perú, desde la frontera entre Perú y Ecuador, eh, Walter Isaías desde Buenos Aires, Marisa, eh, que dice que está con Norita Cortiñas, dice, hoy no, no te podemos escuchar porque desde Tierra del Fuego..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 crítico de cabecera también escuchando un abrazo abrazo grande a Sonia el uh -huh. profe ahí vamos, está vamos. sí sí está Nadia está el profesor Marcelo Baltar tu ex vecino no <risa> este Carlos Prado Carmen Capdevila desde Neuquén Ami desde Buenos Aires David también de Buenos Aires el fotógrafo impresionante David Paul un fotógrafo que yo aprendo viendo las fotos de él aprendo a sacar fotos Fotógrafo increíble. ¿eh? Está um, eh, Maru Saltillo desde desde desde el centroamericano. De no me dejas de terminar de que está desde Saltillo en México al norte de México, Maru. No. Eh, este bueno, ¿qué me decías vos, Río? ¿Estás de mensajes? Bueno, y entonces qué hacemos? Te anuncio.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 Eh, Sergio Vulcano desde. Mensaje. Pero eh, tengo que leer el mensaje desde Uruguay, Montevideo, que Sergio está escuchando el programa. Taekwai Muy bien, muy bien. Y volvemos a Luis Caro entonces. Sí. Eh, perfectamente. Este, bueno, Luis, eh, seguimos presentando el disco. Dale. Eh, Vos habías.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 Cuando aquí la luz se hace cenizas, por la lucha, por la periza, el beso y era la piel. Cuando al sur lo quiero al desconsuelo, porque la ave en pleno vuelo no termina de nacer. Allí estás una grande, rediviva, tierranse lo que respiras por los poros de Simón.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 Por la lucha, por la periza, el beso viene en la piel. Cuando al sur lo quiero al desconsuelo porque la ve en pleno vuelo, no termina de nacer. Allí estás, van a grande, rediviva. Tírranse lo que respiras por los poros de Simón.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 A pesar de los golpes que hace esto nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Via cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Que nos digan a dónde han escondido las flores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 los que amamos tanto Todavía cantamos Todavía vivimos Todavía soñamos Todavía amor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 Eh, bueno, en la película está tu, tu testimonio mm. el Gregorio por Nashman Film sí. Está Está tu testimonio ahí este, Hay algunos estudiantes secundarios Y algunos mm. profesores Que, bueno, que te vieron también mm. eh, Y mm. recuerdo el año 72 mm. En el Colegio Nacional Mariano Moreno sí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 Sí. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Con el sol de tu le puso seco a la muerte. Aquí se queda la Clara.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 se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante te Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera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 revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza y de tu brazo libertario aquí aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comoandante lleguevara la otra oreja Buenas noches, mamá Mariana.